Rodolfo Aguiar, secretario general de la c t e a Autónoma aquí en Río Negro. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo estás? Camila, te saluda. Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Gracias por estos minutos. Bueno, consultarte en primer lugar, cómo, ¿qué novedades ¿no? hay luego de las elecciones del día de ayer? ¿Cómo fue la jornada? Sí, la verdad que una, una jornada、eh, extraordinaria para más de un millón de trabajadoras y trabajadores que、eh, en el país. Eh, estamos enrolados dentro de la CTA autónoma.、Uh -huh. En el caso de la provincia de Río Negro, 45 mil en condiciones de votar en la jornada de ayer. Se llevó adelante las elecciones, se llevaron adelante y、mm, hubo una participación que alcanzó el 40% del padrón. Y por supuesto que holgadamente se impuso、mm, nuestra lista, la lista 1 en la provincia que encabezaba el actual. Titular de ATE Rodrigo Vicente, y que ahora también asumirá próximamente, entonces me reemplazará en este caso en el cargo de la Secretaría General de la CTA Autónoma. Hubo una alta participación, no s o l o de trabajadores estatales, de, de, además de docentes, sino, docentes, sino también、eh, otros sindicatos y, por supuesto, las organizaciones sociales, las cooperativas.、Eh, nos parece que、eh, las elecciones de ayer es. Son un paso más en la consolidación de una central sindical que en Río Negro、mm, ha luchado siempre. Eh, eh, se resaltaba ayer、mm, y, y todos recordaban la lucha que、mm, estamos dando para eh, que, eh, recuperar eh, el acceso público al lago escondido, que aparece como un fuerte símbolo de una central sindical que deberá en la provincia seguir dando la pelea para ponerle fin al saqueo. De nuestros recursos naturales, el gas, el petróleo, que se lo llevan mediante una simple declaración jurada y sin que exista ningún tipo de control, ponerle fin también al proceso de extranjerización de la tierra. No puede ser que mientras nadie, ni, ni, ninguna r i o n e g r i n a ni r i o negrino puede acceder a la tierra y la vivienda digna, derecho e s t á garantizado en la Constitución Nacional. ¿Quién puede comprarse hoy el terreno, i t hacerse la casa y, y paralelamente、eh, se regalan.、Eh, Miles y miles de hectáreas de tierras p a r a d i s í a c a s a multimillonarios estanqueros、eh, eh, todos los días.、Eh, una CTA que abrace la lucha de los pueblos originarios y profundice su concepción plurinacional. Y que además, justo en la jornada de elecciones, hemos tenido un triunfo en la justicia, un triunfo contra、eh, la criminalización de la protesta. Y tenemos que recordar que seguimos. Festejando la absolución de nuestro secretario general de la CTA Autónoma de Vierma,、sí. Uguaranea, como así también otras sentencias o, o resoluciones que se conocieron en la misma jornada de ayer en audiencias distintas, que un juez aparece revocando una orden de desalojo.、Eh, es esta central la que le da pelea a todos estos temas y que adelanto por acá、eh, que es muy probable que la semana que viene.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 Para exigirle al gobierno, no apoyarlo, exigirle un plan antiinflacionario que discipline a los banqueros, los ojeros, los s u p e r m e r c a d i s t a s que son en realidad con su especulación los que nos están empobreciendo. Hacia allí quería ir, Rodolfo, porque b、bueno, u en o el n e día de ayer se publicaron justamente el índice de julio del 7,4% y el mayor planteo que se había hecho luego de la asunción de masa era esto: n ¿no? Bueno, o todos centros, todas medidas para los grandes poderes económicos. Bueno, ¿Qué bueno, o pasa con las organizaciones sociales, con los sectores?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 El gobierno hasta ahora no lo ha atendido. Coincidimos en que, tal vez, si, si técnicamente se lo quiere denominar de otra manera, se lo puede hacer. Ahora, eh, eh, hay, una, un, hay,、eh, hay un consenso absolutamente mayoritario en la Argentina que tienen que ser atendidas las, las necesidades.、Eh, este,